Bienvenidos a otro mensaje poderoso para tu vida de identidad y destino desde la ciudad de Guadalajara, Jalisco, México. Acerca de una enseñanza que, que va a ayudar a tu vida y a lo mejor va a dar respuesta a algunas cosas de por qué cuando pides al Señor no recibes. ¿Cuántos le ha pasado? Y estás duro y dale con una cosa y no lo recibes. Y hasta a veces le dices al Señor, ¿por qué? Y hoy quiero hablar acerca de activando tu fe. ¿Cuántos quieren activar su fe? ¿Sí? Creo que la fe es lo que nos define. No estamos aquí por costumbre. O quién está aquí por costumbre. ¿A quién lo trae por costumbre? Porque si vienes por costumbre, pues está, está cañón. Todos venimos por fe. ¿Estás de acuerdo? Porque sabemos en quién hemos creído Hemos creído en el Rey de Reyes y Señor de Señores en Jesús Y la fe es una parte bien importante de nuestra vida Y hoy voy a hablar acerca de dos palabras Una de ellas es logos y otra es rema Rema con H R-H-E-M-A Logos y Rema fe, la palabra fe es una palabra que procede del griego pistis y esta palabra en griego tiene varias traducciones y significa número uno convicción para ti qué es convicción piensa y qué es para ti convicción es algo en lo cual tú has creído y estás 100% seguro de eso Eso es fe otra, otra traducción de Pistis Es Confianza 100% Confías en Eso es fe También Pistis Significa Certeza O sea, tú ya sabes Que está hecho Eso es fe También es creencia, también es una dependencia, una dependencia al 100%. Fe es una dependencia al 100%. Y yo me pregunto aquí, ¿en dónde está tu fe? El día de ayer estábamos hablando con unas personas y, y, y estábamos precisamente hablando de este tema. O sea, ¿en qué estás confiando? ¿En un trabajo? ¿Estás confiando en un sueldo? ¿Estás confiando en tu negocio? ¿En qué estás confiando? Muchas veces Dios no nos da lo que pedimos Porque sabe que si no los da Ya no vamos A estarlo buscando a Él Entonces dices Ah Dios es tan mala onda que me trae así de, Agarrado de un hilo Pues probablemente sí Porque si te diera Ese lotería Que estás pidiendo o esa casa del té que estás pidiendo A lo mejor ya ni siquiera Te acercarías a Él ni pensarías en Él ¿Sabemos todos aquí que Dios es nuestro Padre? sí, ¿Y que Él quiere lo mejor para nosotros? Entonces si tú le pides algo y no te lo da, es porque tu Padre, ¿qué está haciendo? Te está cuidando. Pistis también es fidedigno, o sea, es fiel. También Pistis quiere decir persuasión. Persuasión es de que, ¿cómo que fe, persuasión? ¿Qué es eso? ¿Sabes qué? La fe persuade a otra persona. ¿Sabes qué? No lo tengo, pero ¿sabes que Yo sé que ya lo he recibido. Y entonces persuado, oye, pues qué grueso estás, estás bien loco, pues sí, estoy loco por mi Señor. Ahora, la fe bíblica, la fe basada en la palabra, difiere completamente de la interpretación de lo que es la, la fe secular. Y la fe secular la podemos definir como una creencia en algo o en alguien sin necesidad de justificación y que no se garantiza por procesos racionales. Podemos también decir que la fe secular es un capricho. O la fe secular es creer en cualquier cosa sin un fundamento alguno. Es como decir, yo quiero sacarme la lotería pero no tienes ningún fundamento. O sea, estás nada más, es, es un capricho O quieres cubrir tu necesidad Pero no tiene ningún fundamento En cambio la fe bíblica está fundamentada Fíjate bien en esto, tu fe Si tú crees en Dios, tiene un fundamento Y ese fundamento es Dios Porque Dios mismo es el dador de la fe Por eso hay una diferencia entre lo que el mundo cree que es fe Y lo que es la fe verdadera Porque hay un fundamento y ese fundamento es Dios Y Él mismo es un Dios de fe. Él mismo es la fe. ¿Puedes entender eso? Dios mismo es la fe. Dentro del contexto del Antiguo Testamento, la fe, hay una palabra en hebreo que designa fe en el Antiguo Testamento, y esta es emuná. Emuná. Con H, Emuná, la cual significa que es sólido, es firme, está establecido, está seguro, está verificado, fíjate lo que es la fe, no es andar mendigando, no, sino cuando tú tienes fe, tú estás seguro, estás sólido, estás firme, vienen los vientos, vienen las tormentas y tú no te mueves, porque estás Sólido en la fe Ahora mi pregunta aquí es contigo ¿Cómo estás? ¿Eres una veleta? ¿Qué es una veleta? ¿Ustedes saben qué es una veleta? Es algo que ponen arriba de las casas Así con un gallito y todo eso Y para donde sople el viento Para allá va O eres alguien que está firme Eres alguien que está sólido Eres alguien que está establecido Y seguro en lo que has creído O vienen tus cuates y te platican algo y te sacan de lo que tú estás... No, pues es que a lo mejor no, no sé. O sea, y no, no estás confiando en lo que Dios dice. Y la traducción de la palabra de Muná en hebreo también nos lleva a la palabra que todos decimos, pero que muchas veces no creemos cuando lo decimos. ¿Y sabes cuál es esa palabra? Amén. ¿Sabes qué significa amén? Cuando tú dices amén así sea amén significa verdadera verdadero, genuino que así sea entonces cuando tú dices un amén es porque estás poniendo todo el fundamento de la fe de Dios al decir así sea eso significa amén no nada más es un vocabulario de amén amén, sí, amén, amén no. O sea, esto estás diciendo esto es y así es es genuino y va a suceder vamos bien hasta aquí Eso. logos y rema hoy voy a hablar de varias palabras o sea logos, rema varias cosas dentro del antiguo testamento la palabra Dios en algunas partes de la palabra se traduce como una palabra hebrea que es memra y memra quiere decir palabra y entonces cuando tú lees en Génesis Y, y empieza a salir en Génesis Dice En el principio La membra O la palabra Hicieron los cielos Y tierra O sea Membra Esta palabra También está relacionada Con Dios Y normalmente Nosotros leemos En el principio Dios creó Los cielos Y la tierra Pero cuando tú ves La traducción de la palabra También es En el principio La palabra Hizo los cielos Y la tierra Y es que El poder De la palabra hablada Es tan importante Para entender el ejercicio de nuestra fe si ¿Sí agarraron eso o no no se distraigan con ella ella está en el Señor lo voy a repetir el poder de nuestra palabra hablada es tan importante para entender el ejercicio de nuestra fe y hay dos aspectos en esta palabra viva la primera es logos Logos es la palabra escrita, mira tienes ahí tu Biblia, ese es Logos, esa es la palabra escrita Y ese Logos, esa palabra escrita que tienes ahí, no sirve de nada si tú no tienes el Logos vivificante Que es el Espíritu Santo en tu vida, quien te enseña esa palabra, quien te recuerda esa palabra y que la hace viva en ti por eso es que hoy en día hay tantos estudiosos de la palabra y, y no creen en Dios y no es vida en ellos porque no tienen el Espíritu de Dios, ese logos vivificante que te recuerda y te enseña la palabra y aparte hay un tercer logos que es hecho carne y es Jesús, la palabra encarnada ¿qué dice Juan? en el principio era ¿qué? el verbo, búscalo ahí en Juan por favor, búscalo ahí, búsquenlo en Juan búscalo ahí en Juan ¿ya lo tienen? es el evangelio de Juan ¿qué dice ahí en el capítulo 1? dice en el principio era el verbo o sea la palabra ¿quién es la palabra? es Jesús la palabra viva y el verbo era con Dios y el verbo era Dios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 entonces tenemos tres logos que es la palabra escrita el logos vivificante que es el Espíritu Santo y el logos hecho carne que es Jesús la otra palabra rema es rema cuando es la palabra directa que ejecuta la acción del logos escrito lo repito otra vez porque están así están en enseñanza ahorita de la fe Rema es la palabra directa que ejecuta la acción de la palabra que tienes ahí en tu mano. Cuando utilizas una palabra de la Biblia Para una situación específica Una necesidad en tu vida Esa palabra de la Biblia Se convierte en una rema para ti En algo vivo para ti Porque aunque ahí está escrita En el momento que tú la declaras Se vivifica por el Espíritu Santo Por ese logos vivificante Para que obre esa palabra Por medio de la acción tuya Al decir la palabra Por eso tú vas a encontrar Que una y otra vez Te voy a estar insistiendo Di la palabra, repite esto, confiesa, abre tu boca porque el diablo sabe que en tu boca hay poder y mientras tú te calles no pasa nada. Porque tú tienes poder de vida o muerte en tu boca. Y voy a hacer un, insistiendo. Y yo creo que todo este año voy a estar insistiendo. Hasta que todo mundo pueda abrir su boca. Y pueda confesar las cosas. Y pueda hablar las cosas. Y pueda hablar la palabra de Dios. Las promesas de Dios. Todas las bendiciones que Dios tiene ahí en la palabra. No las recibes porque no las confiesas. Ahora cuando tú utilizas una palabra de la Biblia. Un versículo en una situación específica tú estás creyendo o sea que va a pasar. Fíjate, vamos a ver un ejemplo en Mateo 14 del 28 al 29. Fíjate cómo la situación que está pasando aquí, los discípulos están en la barca y de repente ven venir a Jesús caminando sobre las aguas. Y entonces Pedro se levanta y le dice, y entonces le respondió Pedro y le dijo, "Señor, si eres tú, manda", o sea, ¿qué dijo? "¿Piensa? No. Manda, o sea, habla que yo vaya a ti sobre las aguas. ¿Y qué le dijo Jesús? Y le dijo, ven. Y entonces, ¿qué hizo Pedro? Descendió de la barca y andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Entonces Jesús aquí le da una palabra a Pedro, una palabra, un logos, para que camine sobre el agua. Y entonces esto se convierte en una realidad en su vida se convierte real en él y eso es un rema en él ¿sí? ¿Sí me siguen? es un rema en él y entonces ¿qué hace? cuando se convierte en realidad ¿qué pasa con Pedro? agarra y empieza a caminar sobre las aguas ahora si tú te vas a Chapala hoy en día y dices este ven y les ven y te pones a caminar en Chapala te vas a hundir ¿por qué te vas a hundir? porque esa palabra rema no está haciendo vida en ti esa palabra logos no está haciendo rema en ti perdón esa palabra cumplía un propósito en específico para Pedro ahora si Dios te habla y te dice camina sobre las aguas esa palabra se convierte en vida en ti, entonces vas a caminar sobre las aguas ¿Sí me siguen? pero muchas veces pedimos cosas sin entender el propósito del cual o las sacamos de contexto de la palabra aquí para Pedro fue rema esa palabra, pero para nosotros hoy en día es un logos ¿Sí, ¿Sí me siguen? O, ¿O me regreso a la explicación de logos otra vez? Que los vea así con cara de guado. Es que tenemos que entender bien esto, porque muchas veces pedimos y creemos que tenemos fe, pero no estamos pidiendo conforme a la palabra de Dios, conforme al propósito de Dios. Ahora, mucha gente cree que fe es una repetición, monótona y se está repitiendo Señor tú me vas a dar ese coche tú me vas a dar ese coche Señor gracias por ese coche Señor gracias porque y estas repite eso no es fe eso es un monólogo y creen gente que, que que tener fe es creer todo lo que se te viene a la mente y sabes qué la fe cristiana tiene principio y orden fe número uno es creerle a Dios la fe No es creer, escúchame bien, entiende esto, la fe no es creer que Dios puede hacer todo lo que se me ocurre. ¿Entiendes eso? La fe no es creer que Dios va a hacer todo lo que se me ocurre, sino la fe es creer que Dios es capaz de hacer lo que a Él se le ocurre, no lo que se te ocurre a ti, porque si no, entonces traeríamos a Dios como aquí órale Dios, hazme esto ¿Y ¿sabes qué? Dios es Dios y es el Rey del Universo entonces aguas como pides, aguas con tu fe fe es creer que Dios es capaz de hacer lo que a Él se le ocurre, aunque sabes que eso para ti no se haga posible tienes que estar seguro, escúchame bien, tienes que estar seguro que tu Padre Celestial siempre va a querer lo mejor para ti ¿o no? entonces si tú estás en el entendido de que Dios siempre quiere lo mejor para ti y tú le pides a Dios y no lo recibes de Dios pero Señor yo estoy creyendo en ti, lo estoy confesando, ¿tú crees que Dios te, le va a dar a un niño y es el ejemplo que siempre pongo a un niño un Ferrari, un Lamborghini, le va a dar ahí? ¿Sabes qué? Dios nos conoce a cada uno de nosotros como hijos y nos da en la medida de nuestra madurez. Entonces tú puedes estar clamando y, y a lo mejor tienes una gran necesidad, pero ¿sabes qué? Lo que le estás pidiendo a Dios, a lo mejor no es lo que necesitas. Como siempre les he dicho, muchas veces creemos que Dios es una aspirina para nuestros problemas. Y no nos acercamos a Él, no leemos su palabra, no oramos, no tenemos una relación con Él Y entonces tenemos una necesidad y entonces sí, Dios, Dios, Dios, Dios yo creo, yo sí, yo creo y, yo, y abres la palabra y la promesa y empiezas a declarar la promesa pero no tienes una relación con Él Y muchas veces estás pidiendo fuera de su voluntad Y repites y repites y crees que creyendo que repitiendo lo vas a alcanzar Pero ¿sabes que Algo tan importante como la fe y cuando le pedimos a Dios es que nosotros estemos de acuerdo con lo que Dios desea para mí. ¿Y sabes dónde está la bendita voluntad de Dios? Ahí en esa palabra, en ese logos que tienes, ahí está la voluntad de Dios para cada uno de nosotros. Entonces, tenemos que entender, tenemos que entender que creer todo lo que se nos viene a la mente Dios lo va a hacer, no, no lo va a hacer, nuestra fe tiene un fundamento y ese es Dios y su palabra escrita. Es que es increíble cuando Dios toca así? esta niña está siendo transformada por el poder de Dios ¿eh? y Dios tiene un gran plan para ella gracias Jesús entonces es importante que establezcamos que la fe es pedir conforme a la voluntad de Dios Mateo 21, 22 dice y todo lo que pidieres en oración creyendo lo recibiréis y todos nos colgamos de ese versículo decimos todos Señor, oh sí Señor yo quiero esa casa Señor señor dame ese, oh sí ese, wow el melate está en no sé cuántos millones Señor dámelo Señor y pides y pides y pides y dices no recibo, ah caray Pero si tú dices aquí que todo lo que pidieron en oración creyendo lo recibieron. Yo creo Dios, yo creo. Pero no podemos sacar este versículo de la Biblia y sacarlo del contexto de la Biblia. En este caso Jesús no menciona que, que todo lo que pidamos debe estar de acuerdo a su voluntad. Pero el hecho de que no se mencione no significa que este principio de fe no esté plasmado en la Biblia. Y vamos a ver otro ejemplo en Mateo 26, 39 Jesús mismo está orando en el huerto del Getsemaní y Él sabe que viene la cruz y Él sabe que viene todo o sea, todo lo que va a pasar y todo eso pero Él también sabe que va a morir por los pecados del hombre y, y ¿sabes qué ora Jesús? Padre mío, si es posible pasa de mí esta copa pero no sea como yo quiero sino como tú quieres ¡Oh! ahí está el gran secreto Yo te apuesto que todos nosotros hemos estado orando mal al Señor, porque le hemos estado pidiendo lo que nosotros creemos que es mejor, y hasta lo reclamamos, y nos paramos, y lanzamos, y decimos, y, y estamos duro, y dale, duro, y dale, pero nunca le hemos dicho, Señor, pero que no se haga como yo te estoy pidiendo, sino como tú quieras, Señor. Y ¿sabes que Cuando tú entras en esa dimensión de relación con Dios y le puedes decir, Señor, tú sabes mi necesidad, tú sabes esto, pero Señor, haz como tú quieras en mí, Señor. Oh, ¿sabes qué? Vas a recibir más y distinto y completamente, no lo que a lo mejor estás pidiendo, pero vas a recibir mejor y más. Y cuando lo recibes vas a decir, ay, mira qué mal estaba pidiendo, esto es mejor. Pero el problema aquí es que nuestra fe y el fundamento de lo que estoy hablando de la fe, no le creemos a Dios, creemos que nuestra mente limitada piensa mejor que Dios y que nosotros sabemos mejor nuestra necesidad que Dios. Y ahí es donde fallamos. Yo te invito a que hoy hagas una reflexión en todo lo que le has pedido a Dios. Y te apuesto que de todo lo que le has pedido a Dios, a lo mejor has recibido un 2%, no sé, un 3%, no sé. Tal vez no, a lo mejor has recibido el 100%, gloria a Dios, tú ya estás en otro nivel de fe. Pero normalmente, yo le he pedido muchas cosas al Señor, eh pero yo entiendo hoy en día que mi padre sabe qué es lo mejor para mí. Y cuando yo aprendo a descansar en esa confianza y en esa certeza de fe, que ese Logos, esa palabra que está escrita ahí, está escrita para beneficio mío, y que yo no me debo de salir de ese Logos, para que ese Logos sea vida en mí, entonces yo pueda pedir conforme a la voluntad de Dios, que está escrita ahí en esa palabra, oh Dios, yo empiezo a pedir de una forma distinta. Y muchas veces le digo, Dios... Gracias porque no me has dado lo que te pedí, porque si me hubieras dado lo que yo te hubiera pedido, a lo mejor no estaría yo aquí. ¿O tú crees que tienes una mente superior de Dios? Entonces no creas que, que, que, que dirá, si Jesús mismo aquí en este versículo, Él sabía lo que iba a venir. Le pide al Padre que pase esa copa. En el verso anterior, todo lo que pidieras en oración, creyéndolo lo recibiréis. ¿Estamos de acuerdo? Y Jesús está orando aquí, Padre, si ¿sí es posible que no pase esta copa. ¿Tú crees que Jesús no lo creía? Pues, claro que lo creía. Pero ¿sabes qué? El beneficio que venía después era mayor que si el Padre hubiera bajado con toda su gloria, con todos sus huestes celestiales y lo hubiera librado de la cruz. ¿Y sabes qué? Si hubiera pasado eso tú ni yo, ni tú ni yo estuviéramos aquí hoy. Sin embargo, Jesús vio hacia adelante y dijo, Señor, lo que tú tienes es mejor, pero hágase tu voluntad, Señor. Yo, si tengo que padecer, orale, pero que sea como tú quieras y no como yo quiera. ¿Por qué no recibimos cuando pedimos? Te voy a decir por qué, porque oramos mal. Y no conforme al propósito de Dios para nuestras vidas. Muchas veces estamos tan, tan metidos en nuestras necesidades. Y, y yo he hablado con mucha gente y dice, es que es mi necesidad. Y es que tú no sabes lo que yo estoy pasando. Y es que, y es que no. Pues yo no sé pues, pero Dios sí sabe. Y Dios es tu padre y Él quiere lo mejor para ti. ¿Lo crees? Y luego, luego les ves la cara así de, pero yo quiero esto. Entonces, ¿tú quieres lo que tú quieres o quieres lo que Dios quiere para ti? Oramos mal y no conforme al propósito de Dios. Y a veces estás como cotorra y repite, repite, repite, repite y, y Dios no te, no te contesta. La fe no es una repetición monótona de lo que queremos, sino lo que Dios quiere para nosotros. Mira, hay, hay, hay un testimonio por ahí, o sea que ya de hace mucho tiempo que un, un señor o sea ahí en la montaña vivía en la montaña y tira sus animalitos en la montaña y estaba duro y dale pidiéndole a Dios una bicicleta Señor yo quiero una bicicleta oh una preciosa con canastilla y de esas de para andar en el campo con llantas de esas anchotas y, Señor yo quiero una bicicleta y Dios no le daba la bicicleta y él estaba Dios ¿por qué? eres un Dios injusto ¿por qué? si tú sabes que necesito una bicicleta Yo quiero una bicicleta, ¡Ah, yo quiero una bicicleta, Señor. ¿Y sabes qué Dios le contestó? ¿Para qué quieres una bicicleta? Si no hay carreteras donde vives, mejor te doy un caballo. Y ahí vas a poder andar por donde tú quieras. A veces pedimos cosas que no nos van a ser útiles. y Muchas veces nos van a distraer. O nos van a llevar otras cosas y nuestro Padre mejor no nos da una bicicleta y nos da un caballo. Tienes que actuar en la fe, pero sabes que la clave es con la guianza del Espíritu Santo. Para, ¿Sabes por qué necesitas la guianza del Espíritu Santo? Porque el Espíritu Santo conoce el corazón del Padre. Y el Espíritu Santo, y ya lo vimos en, en, otra, en otras en, en otras uh, clases y predicaciones hemos visto que una de, la, una de las obras del Espíritu Santo que es ayudarte a orar conforme a la voluntad del Padre, entonces si tú has estado orando y no has recibido respuesta a lo que estás orando, tienes que examinar y regresarte cómo está tu relación con el Espíritu Santo, Porque Él es el que te va a guiar a pedir conforme al corazón del Padre. Para que entonces pidas y esa fe se convierta en una realidad en ti y sea confirmada viendo lo que Dios te está dando. Porque estás pidiendo de acuerdo al corazón del Padre y no de acuerdo a tu necesidad. ¿Cuál era la necesidad de Jesús en el huerto de Getsemaní? Ser librado de todo lo que iba a padecer. Sin embargo dijo, Padre, mejor se haga como tú quieres. Y ¿sabes qué? Es cierto, padeció, lo golpearon, lo latiguearon, lo crucificaron, le enterraron una lanza, lo enterraron, pero ¿sabes qué? Al tercer día resucitó y ¿sabes dónde está ahorita? Sentado a la diestra de Dios con toda su majestad y gloria. ¿No estuvo mejor lo que recibió? Y aparte de eso tú dices, ah pues ahí sentado que padre, aparte de eso ¿sabes qué más recibió Jesús? A cada uno de nosotros. entonces el pedir conforme a la voluntad del Padre es mejor ¿no? pero es que tú sabes mi necesidad Señor y no Padre pero tú sabes y yo no quiero y, ¿eh? y empiezas ahí ¿sabes qué Dios? otros creen también que fe es lo que dice Deuteronomio 11.24 todo lugar que pisare la planta de vuestro pie será vuestro ¿no? ¿no lo has leído? Y lo declaras y dices, ¡ah, oh, sí! Este verso fue dado a Israel con un propósito. Y también es para nosotros. Pero esto no significa que tú vayas y te metas, no sé, en la casa bonita que está por acá atrás. Y entres y digas, esto es mío, sálganse todos. Tú van a decir, ¿sabes qué? Te echamos la patrulla y te sales, maestro. ¿Sí? Y mucha gente dice, no, es que donde yo pisara y donde yo extienda mi mano, ¿sabes qué? Hay que entender el contexto, pero si Dios te da un logos en tu vida y te dice, ¿sabes qué? Ora por esta tierra, por ejemplo, que Dios nos dijera, oren por este lugar porque va a ser suyo, entonces si Dios nos da esa palabra, entonces sí es un logos que se hace rema en nosotros y entonces sí podemos confesar, donde pisa mi pie esto es mío. Porque tengo una palabra dada por Dios y si Dios te dice camina sobre Chapala, entonces tienes un logos que se hace rem y entonces caminas pero tendrá un propósito Dios. No para que seas el nuevo, este, ¿cómo se llamaba el que hacía ahí? ¿Trucos de magia? ¿Sí? Chris Angel o David Copperfield, ¿no? O sea, si Dios te dice que camines sobre chapales, porque va, va a ser por un propósito. Y número uno, va a ser un propósito trabajando en tu vida y después trabajando para los demás. Entonces no le pidas, Señor, yo quiero caminar sobre las aguas. Bueno, a menos que haya un propósito de la voluntad de Dios. Entonces, fíjate cómo oras la palabra de Dios. Dios fe como dije es el fundamento es la certeza de lo que Dios me ha dado conforme a su palabra pero sabes qué, tú tienes que tener una relación personal con el Señor y estar íntimamente ligado con Él porque no se trata la Biblia nada más de abrirla y de recitarla como si fuera un encanto o como un embrujo muchos cristianos la usan así a ver Dios mío dame puntería ahí y de eso no se trata no podemos sacar el contexto ¿no? de contexto un versículo de la Biblia tenemos que entender todo el contexto y para entenderlo sabes que necesitas la revelación del Espíritu Santo que te enseñe esa palabra y que esa palabra sea vida en ti entonces cuando tú leas la palabra y Dios quiera decirte algo a través de la palabra el Espíritu te va a decir pide conforme a esto y entonces empiezas a pedir conforme a lo que el Espíritu Santo te está diciendo y entonces lo recibes Sí, sí me siguen. Esto es, esta es clase, ¿eh? esta es clase, clase de fe. Ahora, ¿qué clase de fe tienes tú? la fe que nada más agarras la Biblia o cuando Dios te, te, te dice ay tienes una necesidad, y, ay Dios me acerco a ti o tienes una relación íntima con Él, te metes con el Espíritu de Dios, oras te, te, te, te metes ahí en la palabra y te estás llenando de la palabra y entonces estás lleno de la palabra y cuando llega la necesidad o llega el punto que, que tienes que confesar esa palabra, ese logos entonces el Espíritu Santo, el logos vivificante toma esa palabra y entonces te impulsa a que ores conforme a la voluntad del Padre de acuerdo a su palabra, ¿Ves? ¿cómo está todo relacionado? Dicen Juan, en el principio era el verbo, era la palabra. La palabra confesar tiene una importancia dentro de este tema de la fe. Tienes que abrir tu boca, tienes que confesarlo. ¿Y sabes qué? Confesar, del griego homologueo, eh, significa que hay un pacto entre dos personas que asume cada uno su parte y cumple con su responsabilidad para gozar del derecho de eso que estás confesando tú crees que confesar nada más es tú hablar, abrir la boca, no, es un compromiso de Dios contigo, es un pacto de Dios en el cual yo me meto a tu presencia, yo me lleno de ti me lleno de tu palabra, entonces cuando yo confieso tu palabra, Dios tú eres fiel y justo y entonces traes, no nada más es de aquí para allá o de allá para acá sino significa que tú tienes que tener una relación con Dios. Si no, de nada sirve. Y claro, leemos Romanos 10, 9, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. ¿Cuántos han escuchado eso? Y es cierto, es el inicio de una relación. Pero ¿sabes qué? Esta confesión de boca en el cual tú confiesas a Jesús y que lo cual lo has hecho, no nada más se queda ahí significa que tú tienes un compromiso con el Señor de meterte con Él de leer la palabra de, de, de llenarte de Él de llenarte de su espíritu y no nada más ya confesé al Señor que, que es lo que ahora todo el mundo ya confiesa que Jesús es el Señor y ya eres salvo pues sí, a lo mejor pero qué pobre relación tienes con el Señor significa que tú debes de tener una relación personal con Él de meterte con Él para que entonces cuando tú confieses esa palabra lo hagas conforme a la voluntad del Padre Entonces esta confesión no nada más se refiere a solo decir recibo a Jesús como mi Salvador, es el comienzo de este pacto que asume donde la persona que, que confiesa a Jesús con sus palabras y hechos lo, lo va a hacer con los hechos de su vida todos los días, no nada más el domingo. Sino es todos los días, cada minuto, cada segundo de tu vida, tú tienes que estar metido con Dios. Y ¿sabes qué? Cuando tú estás metido con Dios, Dios respalda su pacto. Y cuando tú le pides conforme a su voluntad, entonces Dios te da. Y este pacto de fe se establece con Dios. El hombre tiene todo el derecho de confiar enteramente en Dios y en su palabra. Y Dios a la vez tiene el derecho de probar esa fe. Porque la fe no es un puente que se construye encima del río caudaloso. Muchos creemos que la fe es eso. Construir un puente que te va a brincar sobre las broncas. ¿Sabes qué es la fe? La fe es la preservación en medio de esa turbulencia. ¿Qué quiere decir? ¿Que vamos a tener broncas en la vida? Sí, y todos tenemos. ¿Quién no tiene broncas? A ver, levante la mano. Para que me ayude, ¿no? Porque yo sí tengo problemas, tengo broncas. Y mi fe no construye un puente que me libra de esas broncas. sino sabes qué, yo enfrento mis broncas y la fe, esa solidez, esa palabra que está en mí, que por el Espíritu Santo es viva y que yo puedo confesar, esa fe me preserva de la bronca. Y entonces puedo yo salir del problema bien librado por la fe, que tengo en mi Dios, por la fe que tengo en esa palabra que está viva en mí. Dios no te dice que no tendrás dificultades, pero sí te promete una salida para ellas. Primera de Corintios 10.13 dice, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios. Fíjate lo que dice, pero fiel es Dios. ¿Eh? ¿Qué es fe? Es esa inmovilidad, o sea, tú estás asentado, parado en esa fidelidad de Dios. Dice que no os dejará ser tentados más allá de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Gloria a Dios. Entonces la fe nos protege. Si ¿Sí vamos bien hasta aquí? si ¿Sí están aprendiendo? Este tema es porque va en contra de todo lo que nos han enseñado a la fe. Y muchas veces tú vas a estar pensando, hijo, pues todo esto que pedí y demás y todo. Hasta, hasta a veces yo he dicho en mi vida, Señor, qué pena Dios porque te pedí esto. O sea, ¿qué, qué pena, pues, ¿sabes qué? Perdón, Dios, la regué, ¿no? Y yo estaba como niño malcriado ahí. Pide y pide y pide con mi caprichito. Y sabes que Dios no sea lo que yo quiera, Dios. Y sabes que Dios ha llevado mi vida y la vida de mi esposa y la vida de mis hijos por caminos que nunca habíamos imaginado. Nos ha llevado a conocer personas que nunca habíamos pensado que íbamos a conocer pero si yo hubiera querido mi capricho y Él me lo hubiera concedido mejor ah, yo no estaría parado aquí ¿cómo usamos nuestra fe? y esto ya lo di en otra, en otra ocasión pero quiero reforzarlo hay otras palabras en el griego que se traducen en, de poder La primera de ellas es kratos y esta palabra se utiliza para hablar del poder que solo Dios posee y es prerrogativa suya. Kratos. Otra palabra de, del griego que también es para poder es dunamis, que significa poder. Y la iglesia tiene acceso a ese poder a través de la palabra de Dios. Pero también existe la palabra exousia, la cual es la autoridad delegada por Dios a la iglesia. ¿Quién es La iglesia. Tú y yo somos la iglesia. Tú y yo somos esa iglesia al cual tenemos la palabra exocia, que es la autoridad delegada para nosotros, para que actuemos en el nombre de Jesús y que nos permite disfrutar del dunamis, del poder de Dios, para beneficio de nuestras vidas. Ahora, exousia. esta autoridad nos da el derecho como hijos de Dios, como cristianos, de actuar en el nombre de Jesús para obrar. Fíjate bien, escúchame bien lo que estoy diciendo. Esa autoridad nos ha sido dada en fe, esa exousia, para obrar en la esfera espiritual. No en tus necesidades materiales. Porque la palabra dice que nos ha sido dada autoridad para que cuando nosotros abramos y cerremos arriba, ¿qué va a pasar abajo? ¿Se va a abrir o va, se va a cerrar aquí abajo en la tierra? Y cuando nosotros abramos y cerremos aquí en la tierra, será cerrado allá. Entonces, la autoridad que Dios nos ha dado es para obrar en la esfera espiritual, para que sucedan milagros. En el mundo natural y ahí es donde estamos pidiendo mal, porque queremos primero que se nos, las cosas materiales se nos hagan sin mover las cosas espirituales, siento que ya se me perdieron, estoy hablando de fe estoy hablando de confesión estoy hablando de una palabra viva de una palabra en la cual el Espíritu Santo hace viva esa palabra para con un propósito que tú ejerzas esa exousia esa autoridad para hablar conforme a la voluntad del Padre os estoy resumiendo todo ahorita para que tú actúes en el plano espiritual y entonces en el plano material sucedan milagros no suceda lo que tú quieres que suceda, sacarte la lotería eso no es milagro Esa es maldición del diablo. Está la estadística y toda la gente que se ha sacado la lotería, todos sus familias destruidas, sus hijos perdidos. ¿Puedes ver esa estadística? Es aquí a nivel nacional, ni siquiera es de los americanos. Entonces, aguas con lo que estás pidiendo porque tú tienes una autoridad en tu palabra en la palabra que hablas cuando hablas esa palabra tienes una autoridad delegada de Dios que se exocia esa autoridad te permite acceder a Dunamis que es la autoridad que, que Dios nos ha dado como iglesia pero es para que actuemos en la esfera espiritual y a veces por ejemplo tenemos un problema con nuestro hijo con nuestra hija y esposo, oh, señor provee para que le pueda pagar el psicólogo Sí o no oh Dios dame dinero para que pueda pagar el doctor porque está enfermo ¿sabes qué? si tú estás pides conforme a la voluntad del Padre si tú el Espíritu Santo te guía ¿sabes qué? vas a estar orando tú ejerciendo tu fe Señor en el nombre de Jesús yo confieso que es libre en el nombre de Jesús de toda enfermedad y yo declaro que la sangre de Cristo lo cubre y entonces estás accediendo y rompiendo el plano espiritual para que en lo, en lo material en lo físico que podemos tocar vemos el milagro de Dios Y entonces ya no necesitas al psicólogo. O sea, ¿entienden la, para qué es la fe? Y muchas veces estamos perdidos en nuestra necesidad, que no pedimos correctamente al Padre. Por eso no recibimos. Jesús delegó la autoridad a su iglesia, o sea, a ti y a mí, para que actuemos en su nombre. Y nosotros podamos dar la orden por medio de logos, siendo reme nosotros para que sucedan milagros y maravillas, no como tú quieres, sino conforme a la voluntad de Dios. Es por eso que esta niña ahorita estaba aquí. Eso es la voluntad de Dios. Y si tú estás criticando la voluntad de Dios, aguas. La voluntad de Dios hoy para esta niña fue, llénate de mí. Y a lo mejor no lo puedes entender tú, pero ella está siendo llenada. La fe hay que activarla. Hebreos 11.6 dice, sin fe es imposible agradar a Dios. Debemos de actuar de acuerdo a esa fe, porque si no, no va a pasar nada. Santiago 2.17 dice así también la fe si no tiene obras es muerta en sí misma entonces nuestra fe es activa nuestra fe es declarar esa palabra de acuerdo a la voluntad del Padre con el Espíritu Santo es activa es activar por eso cuando alguien llega contigo y tiene un problema en vez de oye sí no bueno vamos a ver a esto sabes qué habla de la palabra de Dios. ¿Por qué no impactamos? El jueves pasado estábamos viendo una, una, una clase que dice, el cristiano, y, ¿cómo se llama? A ver. Y la sociedad, ¿no? O sea, ¿cómo impactamos a nuestra sociedad? Por decir que somos cristianos, ¿no? Imagínate que alguien se acerca a ti, ah, es que yo soy cristiano, ah, pues qué bueno, ¿no? pues te pongo en un pedestal, ¿no? Pero si alguien te, te acerca y te dice, ¿sabes que tengo este problema? Y tú, ¿sabes qué? Mira. Dios dice, no. y empiezas a hablar la palabra en la fe que tú estás cimentado, en la certeza que tú estás cimentado empiezas a hablar la palabra y entonces el Espíritu Santo te hace que empieces a palabras de acuerdo a la necesidad de esta gente. Y entonces viene un impacto en esa gente. Y entonces tu fe se activa por medio de la palabra que está en ti, el logos, que ha sido vivificado a través del Espíritu Santo. Y entonces has hablado y has pedido y has dicho conforme a la voluntad del Padre. Y entonces es hecho y la gente dice, ¡Wow! Yo quiero lo que tú tienes. ¿Por qué no sucede eso? Les decía yo el jueves, muchos de aquí somos de la secreta. Nos da miedo decir en qué hemos creído. Y al darnos miedo o al darnos pena en decir en qué hemos creído, no tenemos fe, no tenemos fundamento. Adiós. Oh, Tú puedes decir que tienes toda la fe del mundo, pero si no actúas de acuerdo a la palabra, bajo la guianza del Espíritu Santo, los milagros no van a ocurrir en tu vida. En mi vida no van a ocurrir. La autoridad ya nos ha sido dada y si no la utilizamos y no utilizamos ese poder, en ese poder de la palabra hablada, por el cual existen todas las cosas, nada se va a mover a tu favor, escúchame no va puedes estar grite y grite y te puedes sangrar las rodillas ahí, si no pides de acuerdo a la voluntad de Dios guiado por el Espíritu Santo no va a pasar nada, el creer debe estar acompañado de una confesión certera de lo que dice la palabra de Dios la palabra dice en Romanos 10.11 todo aquel que en él creyere no será avergonzado mira yo me he topado con gente y conocemos a gente que, que, que de repente le, le entra así el pues no sé el qué y se va a los velorios a orar por los muertos para que resuciten ¿y sabes qué pasa? no resucita porque ¿sabes qué? creen que eso es fe yo voy a llegar y aquí voy a hacer el gran show y se va a levantar mira, si Dios te dice que lo hagas Va a ser a través de su palabra va a ser logos en ti y el Espíritu Santo lo va a confirmar y entonces a través del poder del Espíritu Santo y a través de esa palabra hablada vas a ir a levantar el muerto. El problema es que no pedimos de acuerdo. Porque dice todo aquel que en él creyere pero que de veras cree. Y yo mi pregunta aquí para terminar es de veras crees en Dios? ¿Dónde está tu fe? ¿Dónde está tu fe? No, es que yo tengo una tradición. Bueno, pues qué bueno. Qué bueno que tengas una tra tradición. Está bien, pero eso no va a mover el reino de Dios a tu favor. Muchos saben de Dios, pero no conocen a Dios. Y ahí está la gran diferencia entre que pasen las cosas y que no pasen. Rema y logos. Recuerda estas dos palabras. Logos. Tres tipos de logos, el logo escrito, el logo vivificante que es el Espíritu Santo y el logo, la palabra encarnada que es Jesucristo. Señor, yo te pido en esta mañana, Señor, que esta, esta enseñanza, Señor, nos transforme de tal forma, Señor, que no pidamos de acuerdo a nuestra voluntad, Señor. Sino que, Padre, podamos pedir conforme a tu voluntad, guiados por el Espíritu Santo escúchame, si tú haces a un lado el Espíritu Santo en tu vida sabes que no vas a estar pidiendo conforme a la voluntad y al corazón del Padre porque el que conoce el corazón del Padre es el Espíritu Santo yo te pido que hagas una reflexión oye, esta palabra es para reflexionar porque muchas veces hemos estado pidiendo secularmente con una fe secular creyendo que todas las cosas se van a mover a un tris de nuestra palabra, porque así lo dice la palabra, pero no podemos sacar la palabra de contexto. Y la verdad es de que tú y yo tenemos que tener una relación personal con Dios, tenemos que tener una relación personal con el Espíritu Santo, porque Él conoce el corazón del Padre. ¿Y sabes qué? ¿Cuál debe ser tu oración de fe? No debe de ser Dios, concédeme este milagrito. Tu oración de fe debe de ser Espíritu Santo, muéstrame el corazón del Padre, y cuando el Espíritu Santo empieza a revelar sobre tu vida el corazón del Padre, entonces vas a empezar a abrir tu boca en fe y vas a empezar a pedir conforme a su voluntad y vas a empezar a ver grandes cosas en tu vida a lo mejor no lo que tú quieres pero lo que Él quiere y créeme que lo que Él quiere oh, mucho mejor ahora tal vez dirás híjole Estoy saliendo con la pila baja, ¿no? Chín, ya me, me dieron hasta por... ¿Cómo dicen? Con la toalla, ¿no? ¿Cómo dicen? Esto es para que cambies tu forma de pedir, para que tu fe sea aumentada y para que puedas recibir lo que Dios tiene para ti, no lo que tú quieres. Créeme que lo mejor es lo que Dios quiere para nosotros. Entonces, si tú quieres un cambio en tu fe, o sea, yo te pido que te pongas de pie y le digas, Dios, ¿sabes qué? si sí, me he equivocado. Y he sido caprichoso. Gracias por haber escuchado este mensaje de Aidy, Identidad y Destino